Varios asuntos de interés de cara al deporte ubriqueño En primer lugar, vamos a hablar o vamos a destacar sobre todo la noticia que saltó la semana pasada y es que el próximo, los próximos días 10 y 11 de noviembre Ubrique acogerá una nueva edición del Campeonato de Andalucía de Descenso Será la cuarta edición del DH Varada Que este año, como decimos, será ese Campeonato de Andalucía de Descenso Por lo tanto, una prueba que en sus tres años de historia Ha sido Copa de Andalucía, Copa de España Campeonato de España el año pasado Que es, eh, digamos, el escalón más alto al que ha llegado hasta ahora Y ahora vuelve a ser campeonato, pero de Andalucía, que todavía no lo había sido. En este caso, eh, RS Sport se pone a las manos de la organización de un campeonato de Andalucía. Ya lo hizo el año pasado, organizó el campeonato de Andalucía en Alga Hémita y recordemos que este año está organizando todo el Open de Andalucía de descenso, todas las pruebas de las, cual, de las cuales eh, está el campeonato de Andalucía, este, esta prueba de UBRI, también será puntuable, en Para ese open pero sobre todo lo reseñable lo destacable es que eh, en este caso eh, el recorrido va a ser diferente se aprobó eh, lo que es el circuito de la zona de la calera imagínense desde aguanu hasta la calle ronda un recorrido de descenso en bici el que va a formar parte de este campeonato de andalucía. Eso es lo que se ha aprobado, la ha aprobado el medio ambiente, los técnicos de medio ambiente han revisado el lugar y bueno, habrá que hacer unos trabajos de adaptación, pero finalmente ese circuito, esa zona va a coger la siguiente edición del Campeonato de Andalucía de descenso. Y también hoy vamos a tener la ocasión de hablar con eh, un eh, triatleta cordobés afincado en, en San Fernando y también vecino de Villaluenga de Rosario, Miguel Pérez Cerro. ¿Por qué vamos a hablar con él? Pues porque hace dos semanas se proclamaba campeón de Andalucía de Triathlon Cross, eh, campeón de España de Triathlon eh, Cross en el pasado mes de mayo, y también el pasado mes de junio, eh, subcampeón de Portugal de Triathlon X Terra. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que ha conseguido la clasificación para el campeonato del mundo que va a tener lugar en Maui, eh, en, en Hawái, digamos la cuna de este deporte del triatlón el próximo mes de octubre. y Va a ser la segunda vez consecutiva que Miguel Pérez Cerro va a participar en esta prueba. Uno de sus principales anunciantes es eh, el equipo, la empresa de Naturaventura de Villaluenga y... Bueno, pues vamos a conocer la historia de este triatleta de 55 años, porque es todo un veterano y ahí lo tenemos eh, compitiendo, teniendo la posibilidad de participar de competir en Hawaii nada más y nada menos, en la isla de Maui, donde se va a tener lugar ese campeonato del mundo de triatlón eh, Xterra. Eh, eh, no es la misma isla que donde se organiza el campeonato del mundo del Ironman O el Ironman, eh, donde es originario Pero ya sabemos que en la isla de Hawaii, pues eh, toda esta modalidad del triatlón eh, La isla de Hawái, eh, el estado de Hawái en este caso Es eh, como la meca la meca del triatlón mundial pues Vamos a conocer también la historia de eh, Miguel eh, Pérez Eh, Cerro, ya decimos, vecino también de Villaluenga de Rosario. Y en cuanto a otra actualidad, pues ayer tuvo lugar eh, la primera jornada de la liga de baloncesto de verano, la liga de verano de baloncesto. Con los siguientes resultados, Oasis Launchpad 74, Grazalema 32, Kabukit 32, pielfort 58 y Wild Surrapas 32, El Refugio 21 por ahora la clasificación la encabeza oasis long path con dos puntos dos puntos tiene piel Ford dos puntos wild zurrapas y un punto refugio kabukit y grazalema recordar que la segunda jornada será mañana jueves 8 de la tarde piel Ford oasis long path a las 9 grazalema wild zurrapas y a las 10 el refugio kabukit y también eh, estamos atentos a los Alpes franceses, porque allí se está celebrando la Alps Epic, la tercera edición de esta prueba de ciclismo de montaña, en la que están participando el lubriqueño Jorge López Janeiro y Manolo Rojo. Ayer tuvo lugar la primera etapa, ya saben que en el prólogo lograron la segunda posición de la categoría Master 40 y ayer la primera etapa de 69,4 kilómetros y más eh, de 4.500 metros de nivel acumulado eh, Manolo Rojo y Jorge López consiguieron la cuarta posición de la general, nada más y nada menos y la segunda de Master 40. La victoria fue para, eh, de la absoluta, para el equipo Buff Scott en Mountain Bike Team de los españoles Joan Jordella y Adriano Oguera se llevaron la victoria absoluta con un tiempo de 3 horas 58 minutos 10 segundos se colocan como líderes eh, con ese con, esa, con ese tiempo 4 horas, 29 segundos 31, eh, 4 horas 29 minutos 31 segundos por delante del equipo Team Rai, Vauban Rishol que es el de los eh, franceses Master 40 Ben Basley y Florent Bessette Y, y luego, pues, también otro equipo francés, también con la misma denominación, Team Ryan by Risol, de Olivier sang y Benoit con, bueno que está a 23 minutos, 25 segundos del, del primer clasificado, y el Simon Sur, eh, Simon Sur Experience Epic, de Jorger Opejane y Manolo Rojo, que están a 26 minutos y 41 segundos, del de líder absoluto y a 4 minutos 51 segundos de los líderes en Master 40, que son los ya nombrados Basley y Beset. Hoy eh, se ha disputado la segunda etapa en línea, en este caso se ha de una prueba de 73,4 kilómetros entre Amech y eh, Super de Volá, eh, con más de 5.000 metros de, de nivel Acumulado. Ha terminado la prueba, pero todavía estamos pendientes de que salgan publicados los tiempos las clasificaciones, así que estaremos esperando a lo largo del programa, si tenemos la ocasión de comprobarlo, pues le daremos buena nota de lo que han hecho hoy los dos eh, andaluces. Y si no, si no da tiempo, pues de todas maneras tendrán eh, puntual información. En, a través de eh, nuestro blog eh, deportes.radiobrique.com Pues estas son las cosas que vamos a tratar nosotros en la jornada de hoy antes como siempre vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Ven a Cualán Bahía de Cádiz. Abrimos el 19 de junio todos los días desde las 11 de la mañana. Consigue tu descuento de 6 euros hasta el 15 de julio Más información en acualán.es Agua, sol y diversión garantizada. Disfruta en Acolán, que no se te pase el verano. Terapias manuales Rakis y el herbario de Marí en Calle San Sebastián 62.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 Arrancamos la jornada de hoy entrando en los temas que adelantábamos en nuestro sumario y uno de ellos, el referente, pues en este caso, eh, a, a esa celebración del Campeonato de Andalucía de descenso que va a tener lugar eh, en Ubrique y que lo va a organizar el RS Sport. Por eso vamos a hablar con su presidente, Rafael Aljona, que lo tenemos a otro lado del teléfono. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Se confirmaba la, la semana pasada la fecha definitiva de ese Campeonato de Andalucía de Descenso, que será el 11 de noviembre. Hubo intentos de que fuera antes del verano, pero veo que ha sido casi imposible, ¿no? Sí, o sea, hay que tener en cuenta, Jesús, de que, como bien sabemos, está luchando por cambiar el recorrido, que era requisito indispensable, y bueno, eh, al final hemos llevado casi un acuerdo definitivo con Medio Ambiente, que la verdad que se han por todo, vamos, no han exigido lo que todo lo, lo ha habido y por haber, pero que al final han accedido un poco a que cumpliendo la normativa prácticamente no nos daban acceso. Entonces eso significaba que para no tener un conflicto con eh, lo que es la cría de aves, temas de fuegos y demás, la fecha tenía que ser octubre. Entonces al final, bueno, después del verano, prácticamente después del riego de fuego y toda la historia. Uh -huh. Y al final nos hemos ido, al, como te han dicho, a la segunda semana de noviembre, y el recorrido pues será el que ya inicialmente llevamos casi un año y medio trabajando en él, que es eh, lo que en la calera, o sea lo que es la eh, agua nueva para, para finalizar en la, en la calera uh -huh. eh, Como decimos, lo más importante no es la fecha sino ese cambio de, de recorrido que precisamente era lo demandado tanto por los deportistas como por la por las distintas federaciones, ¿no? Eh, afirmativo o sea, esa es un poco la idea creemos que el recorrido era un poco cubrir las expectativas que todo el mundo nos demandaba. La verdad es que, bueno, para iniciarte, llevamos cuatro años haciendo descenso el tema de las olivares, pues estaba bien. Hemos estado luchando con ellos, hemos tenido, o sea, el, el apoyo por parte de los dueños del terreno, pero al día de hoy ese recorrido se nos queda más o menos no da el nivel operativo de, de una prueba de, de esta envergadura. Entonces, al final hemos ido opciones y la opción más aceptable que teníamos, tanto a nivel de Prueba técnica en sí, como a nivel de permiso medio ambiente era lo que es, el ya te digo, lo que es aguas nuevas para finalizar en, en, en la cadera, en lo que uh -huh. es calle Ronda. Uh -huh. Es un recorrido espectacular. Es difícil de, de concebir que las bicis puedan bajar por ahí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser ese recorrido? ¿Es todo camino público, zona pública? ¿Tiene, ¿Tenéis que depender también de, de digamos, de eh, terrenos privados para poder pasar por allí o no? No, inicialmente el recorrido eh, es todo lo que es camino público, uh -huh. o sea, el acceso habrá que acceder por arriba, por Benoca, por término municipal de Benoca, y el recorrido es, eh, como bien dice, es un camino público en el cual habrá que adaptarlo un poco a bueno hacerlo un poquito más asequible, teniendo en cuenta de que bueno de que todo lo que sube, nosotros hemos subido, ya llevamos días meses viéndolo, y la verdad es que parece un poco complicado eh, decirle, oye, bajar por aquí. Lo que pasa es que ellos están están están a ese nivel uh -huh. sí, sí y lo sí. que nos solicitan es eso es el nivel de de, de, de ese recorrido habrá que el limpiar, quitar chinos eh, con medio ambiente hemos hecho un par de visitas en plan en plan técnico han venido propios técnicos de medio ambiente, la responsable de técnica de bosques de este bosque, de medio ambiente y bueno eh, nos han puesto una serie de condiciones eh, pero bueno nos ha, nos ha aprobado un poco el el desbrozar casi 800 metros, algo si parecido creo recordar, la verdad que tiene un trabajo importante, pero bueno, también es verdad que ellos también entendían que con el trabajo que hagamos nosotros previo casi que se va a hacer un sendero para aprovechar para gran parte de, de la ciudadanía. Entonces, uh -huh. la verdad que, que eso que, que hay un trabajo por hacer pero que, bueno, que al final espero que se quede bien. Uh -huh. Estamos terminando un poco de decidir, pues estamos en reuniones con el ayuntamiento, para ver si eh, finalizaría en, lo, en el aparcamiento de calle Ronda, arriba, sí. o si realmente tuviéramos la posibilidad, que es la idea que tenemos o que nos gustaría, que sería el ideal terminar bajando por algunas calles del casco urbano y terminar en la plaza de ayuntamiento. Pero uh -huh. eso está esa parte final, estamos en negociación con el ayuntamiento, sobre todo por lo que implicaría a la hora de cortar la calle Eh, mínimo domingo, el domingo entero por la mañana. A uh -huh. partir de ahí, pues, sería da un poco la finalización. Uh -huh. Por lo tanto, la, digamos que la, la actitud del parque de medio ambiente ha sido, eh, desde un primer momento, colaborativa. ¿Han sido comprensivo con la idea? ¿No han puesto muchas trabas? Ha sido mmm, colaborativa. A ver, ellos no están... En cualquier tipo de evento deportivo, o sea, y a la vista hasta que, bueno, que bien sabes que los colectivos que recibimos en Urique hacemos de todo, o sea, tanto las núcleas pantaneras, el bus ciclista, el salto cabrero, o sea, hacemos distintos pruebas deportivas, lo que sí es cierto es que ellos, claro, ven que un señor corriendo con unas zapatillas no es igual que un, que tirar 300 bicis 10 veces, que son pues mil y pico veces, por mm -hmm. un carril, como ese de ahí arriba, con lo que puede repercutir. Que además hay que adaptarlo un poco a apoyos, a pedantes, a saltos y a todo lo que conlleva. Entonces, ellos aplicando un poco la normativa, eh, lo que han hecho es exigirnos, en, en este caso, este tipo de árbol no se puede tocar, este tipo de árbol se puede tocar. El desbrozamiento, vale, pues son, lo que hay es una maleta que más o menos se puede tocar y si lo hace una empresa especializada, lo aprobamos. Eh, ya digo, está todavía pendiente de que una vez que hagamos el trabajo final, ellos vengan y le den el visto bueno. Pero la verdad que, que como siempre, ellos han puesto su normativa eh, y, bueno, en ellos estamos. Es verdad que han dicho, claro, oye, eh, hay que poner un límite, un límite de exigencia porque esto no puede ser que, por ejemplo, no puede ser la base para hacer circuitos cada 500 o 5 kilómetros en la sierra. O sea, uh -huh. tiene que sí, ser sí, un sí. nivel exig exigente importante para que el que tenga un circuito de este tipo plan normativa y eso es un poco lo que nos ha exigido y nosotros vemos eh, más o menos uno hemos comprometido a cumplirlo uh -huh. estos eh, sin duda lo que os puede es abrir mucho el margen de maniobra para año futuro porque en el fondo este campeonato de andalucía va a ser una prueba de fuego no para cosas eh, claro. más grandes que puedan llegar no claro a ver nosotros entendemos que, eh, que, que vivimos en un sitio espectacular y sobre todo pi o sea nadie tiene esto haga nadie Andorra, o sea, ciudades de la Copa del Mundo tienen esto, justamente al lado de su casa. Entonces se trata un poco de ir subiendo nivel, de abrir el abanico, de dar la talla, entre comillas, y, y de conseguir que, que en futuras ediciones seamos capaces de albergar pruebas de, de un calado importante. Hay que tener en cuenta que ese recorrido tiene dos kilómetros de tramo, casi dos kilómetros de tramo, más lo que le metamos, si somos capaces o decidimos al final de, de casco urbano. Uh -huh. Realmente no existe algo parecido, yo no recuerdo algo parecido en, en, en España, creo que no lo hay. Entonces, ya te digo, como tú bien dices, se trata un poco de ir subiendo poquito a poco, de ir cogiendo nivel y, y si somos capaces y tenemos capacidad económica y nivel organizativo, seguir asumiendo retos. Uh -huh. Bueno, Ubrique ya ha sido Copa de Andalucía, ha sido Copa de España, ha sido Campeonato de, Campeonato de España, lo único que le faltaba es eh, probar eh, con, con un Campeonato de Andalucía, ¿no? Algo que es nuevo para Ubrique, pero no para vosotros que ya el año pasado lo organizasteis en Algámitas. Exactamente. El tema está un poco en eso en que Federación un poco nos exigía que ya llevaban dos o tres años los, los raids de o sea, los participantes que que el circuito era muy light, y de que aunque la gente pueda entender que el circuito de Olivar es un circuito importante, pero era para ellos era ellos buscan lo más radical, entonces la claro, federación un poco nos ha, nos ha puesto el límite en construir el circuito, hacer un circuito de nivel importante y, y ahí está, que podemos no, o sea, que podemos asumir que podéis bueno, vale, pues eh, queremos siempre lo máximo, vale, pues, eh, Andalucía, pues venga, lo asumimos y bueno, esta semana pasada hace poca fecha, se publicó que las sede del Campeonato de Andalucía, una sola prueba sería Urike ...y bueno, y en ello estamos... Eso. ...¿Tendréis que trabajar mucho sobre el terreno, Rafa? La verdad que sí... ...la verdad que la gente que hemos subido arriba... ...y cualquiera eh, que sube arriba... ...se da cuenta de que el circuito... ...eso es una vereda que estaba prácticamente... ...dejada de la mano de Dios... ...que incluso hay una zona que es eh, Vega Redonda... ...que hay un señor que ahí vive... ...que incluso se quejaba medio ambiente... ...de que ni siquiera con el animal que tiene... ...que creo que es eh, un, tiene dos, un, un bulo y un burro y algo más ni siquiera podía acceder prácticamente sin que el animal eh, rozara con la maleza. Uh -huh. Entonces eh, hay que hacer un trabajo importante, la verdad que sí, pero bueno, eh, por falta de ilusión y de trabajo no será, o sea que ahí estamos nosotros y que ya te digáis muchos chinos suelto La verdad que cuando subimos y bajamos eh, decimos, Hosti, o sea, aquí hay un trabajo importante y sobre todo no se concibe como un señor capaz de tirarse dos kilómetros, hacia abajo uh -huh. a todo lo que pueda dar para llegar a, al casco urbano uh -huh. espectacular ya te digo será lo más importante y, y bueno y en ello estamos Azul. ahora lo que lo que faltaría es que los eh, decenser más importantes de andalucía cumplieran y, y hicieran de esto un buen espectáculo no porque precisamente el cambio de recorrido viene por, por, por petición suya no claro a ver inicialmente estamos hablando de los de los descendes más importantes de andalucía o todo el que quiera pelear en Andalucía como eh, aquellos del Nacional, o sea que eh, haremos una prueba Camelota de Andalucía y además será Open y daremos cabida a, a la gente del Nacional o sea que realmente estaremos en ellos Ellos han pedido y nosotros les hemos dicho, vale eh, eh, ¿queréis un circuito en condiciones? Ahí lo tenéis. Teníamos dos posibilidades que una era ese y otra era la, la, eh, la gente que anda los, eh, y los fines de semana la otra acción que teníamos era la placa la famosa placa que sube así para terminar los miradores, que era una zona que nos encantaba, pero ahí tenemos mucho más más con medio ambiente, fundamentalmente uh -huh. porque no existe un camino legal que baja desde la plaza, o sea, desde la placa hasta los miradores. Ahí no existe nada, entre comillas. Hay una hay una vereda deslindada que aparece en plano y tal y cual, pero que no existe, entonces era más complicado. Y el recorrido más fácil en teoría de forma legal era ese, era Guanueva con con la calera Bueno, que también os, os viene mejor para transportar a los eh, ciclistas desde, desde Ubrique hasta la salida, claro. ¿no? Que sea, digamos, que es, es uno es, de es, los principales hándicas que tiene una prueba de estas características. Claro, el, el, el talón de aquí desde esta prueba será intentarse lo más rápido posible, dentro de la capacidad que tengamos de seguridad, de trasladar desde la base del casco urbano de, de Ubrique hasta hasta Aguas Nuevas, con idea de que ellos puedan... Eh, lanzarse todas las veces que puedan en fin semana Ese será un, el talón de Aquiles Y la otra parte más que nos puede complicar Es el tema de la seguridad De aquel participante que se nos caiga A mitad del tramo Que habrá que tener una, un operativo de, de evacuación importante Para, para asegurar que, que no tenemos problemas uh -huh. Ya para despedirnos Rafael comentabas antes que La Dubrica además de Campeonato de Andalucía Va a ser Open, prueba del Open de Andalucía Que organizáis íntegramente vosotros el, creo que la prueba de Cañillas del Aceituno Creo que era la, la localidad Finalmente eh, se aplazó No sé si está ya suspendida Y, y que la siguiente ya será en, en septiembre En Jaén en Baños de la Encina ¿no? Exactamente, en un principio Teníamos que respetar El, el Open de España prácticamente Se, se desarrolla en los primeros seis meses del año Porque la relación establece así Y después se, eh, a partir del verano Por la calor que tenemos o sea Que existe en Andalucía o en España a partir de, después vamos a se resumido un poco lo que son los campeonatos y las que son las pruebas territoriales. Entonces a partir de, respetamos un poco esa parte del año, ¿vale? Y a partir de septiembre el Open, pues vamos a poner los campeonatos y tendremos prueba en septiembre, octubre y noviembre. En cada mes habrá una prueba de, de, de, del del Open Andalucía que nosotros hemos asumido uh -huh. y que bueno, y que ha, habrá que plantearse también un poco qué pasará el 2019. Uh -huh. Por lo tanto, la prueba de Cañillas de la Citeuno se recupera en un principio aún no lo sabemos, Ajá. ¿vale? Aún no lo sabemos porque depende un poco de Federación y de y del y del calendario que tienen ellos de pruebas deportivas, no solamente de defensa, sino de, de maratón, de todo. Y, y Federación está bastante desbordada de pruebas deportivas a nivel de de, de ciclismo. Ajá. Sí, en de montambaya así que no sabemos realmente qué, qué pasará pues nada pues rafael lo vamos a dejar aquí como siempre agradecerte que nos hayas atendido nos hayas explicado pues lo que se va a organizar en bri el próximo mes de noviembre enhorabuena por por haber conseguido pues finalmente la fecha y el cambio de recorrido para parece ese campeonato de andalucía y nada pues ahora viene como como tú comentas el trabajo ahora trabajar y nada desearos mucha suerte ¿eh? Nada, muchísimas gracias a, vamos a todo aquel que tiene que ver con nosotros, ya te, ya te digo, desde lo que son los equipos, los descendes ubriqueños, como es Varada, eh, no podemos olvidar de Varada, que está ahí detrás, y eh, el apoyo tanto de la Delegación de, de Medio Ambiente como del Ayuntamiento de Ubrique, que bueno, eh, como siempre eh, nos ha hecho una gran mano. Uh -huh. Muchas gracias, Rafael, un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Continuamos en la sintonía de Radio Brique aquí en Tiempo de Deportes y lo vamos a hacer en los próximos minutos hablando de triatlón, de triatlón porque desde villaluenga nos llega una noticia eh, pues cuanto menos sorprendente, un triatleta de la zona eh, pues va a participar el próximo mes de octubre en el Mundial de xterra Terra de Triatlón Cross en Hawái. Saben que Hawái, en este caso, es eh, la cuna del, de la modalidad de, del triatlón, es donde también se organiza, como saben, y es originario el Ironman. Y en este caso, vamos a hablar con un triatleta que es cordobés, está afincado en San Fernando, pero desde hace 15 años también, eh, pues es vecino de, de Villaluenga. Y él es eh, Miguel Pérez Cerro y lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes Jesús como, Y buenas tardes a la audiencia Como decimos, cordobés de nacimiento isleño de adopción Y desde hace unos 15 años vecino de Villaluenga Lo primero, ¿por qué elegiste también la Sierra de Cádiz? Eh, bueno, pues bueno, para mí es un honor hoy estar dirigiendo de la audiencia de Serrano de Urique y de toda la Sierra de Cádiz Pues elegí la, esa zona vuestra porque primero soy de una zona también Algo de sierra de, de la provincia de Córdoba Eh, a mí la sierra me encanta y, bueno, ya hace, como bien has dicho en la presentación, hace unos 15 años, 16, eh, empecé a aparecer, eh, a, a hacer algunas escapadas por ahí por la sierra de, de Cádiz, de esa sierra tan bonita que, que tenemos aquí en la provincia. Y, bueno, empecé a conocer aquello, Ubrique, eh, Villaluenga, Benauca, Benauján, El Bosque, y, bueno, me empezó a gustar demasiado tanto así que... ...que por mediación de algunos conocidos de Villaluenga... ...en este caso de... ...creo que también muy conocido en la zona de Antonio... ...el municipal de Villaluenga... ...pues uh -huh. eh, tuve acceso a, a... ...a ver algunas propiedades allí en Villaluenga... ...y pude... ...pude comprar una casa allí... ...y entonces tengo... ...mi segunda residencia prácticamente allí... ...cada vez que puedo me estampo por allí... ...porque me encanta aquello... ...es decir, yo allí es donde me encuentro a gusto... Y, ...y feliz, no prácticamente... Para hacernos una idea de quién es Miguel Pérez este año, se ha proclamado, bueno, hace dos fines de semana campeón de Andalucía de triatlón cross en su categoría Master 55 en un campeonato de Andalucía que tuvo lugar en Puerto Moral en la Sierra de Aracena y campeón de España el pasado mes de mayo en El Rincón de, de la Victoria. En eh, Miguel parece que en este 2018 estás viviendo un momento dulce, ¿no? Pues sí, sí, la verdad que sí, eso. Eh, a pesar de que, bueno, tengo que decir, a pesar de que empecé el año bastante, eh, con el pie un poco torcido, porque... Eh, tuve una caída primero de empezar el año y he estado con el hombro bastante, que todavía me siento un poquito, he estado con el hombro bastante fácil los dos primeros meses sin hacer entrenos de, de calidad, ni apenas poder entrenar la natación y la bici también se me, me sobrecargaba el hombro bastante. Pero bueno, a partir de marzo empecé a retomar un poco, ya los entrenos un poquito con, con más intensidad y, y bueno, a partir de ahí eh, también tengo que decir que el punto la primera prueba que hice fue el, un trail en el, ahí en la zona, en, el, en la seta de ronda, en uh -huh. homenaje a la Legión de los 101, que también eh, fui campeón en mi categoría. Y, y bueno, a partir de ahí pues no se va no mal. He empezado a, a competir eh, ya medianamente eh, en unas condiciones bastante aceptables de, de salud, que permitía el hombro ya un poco nadar y tal. Y bueno, en, en Málaga, como has dicho antes, me, me proclamé campeón de España y ahora hace un par de semanas en, ahí en la Sierra de Aracena fui campeón de Andalucía de, de, de Treloncroy y, y el 2 de junio en Portugal pues Conseguí la clasificación de nuevo para el Mundial de Hawái, de Tireldon, Croix y Terra. Uh -huh. sí, se está dando bien el año, sí. La verdad que sí, muy contento. Ahora hablaremos de esa cita de, de Portugal, pero lo primero que se nos viene a la cabeza, como hemos dicho, eh, Master 55, más de 55 años. Sí. ¿Cómo se consigue llegar a tu sí. edad en ese estado de sí. forma, con esa mentalidad fuerte y con, con ese afán, digamos, competitivo, ese afán ganador? Bueno, pues eh, se consigue, yo esto, en esto empecé tarde, y esto de la competición del triatlón empecé tarde, prácticamente el año que viene era 10 años que empecé en esto, es uh -huh. decir, pues, imagínate, ¿no? Con, con 55, con, 50, con 46 años empecé en el mundo de la competición, ¿no? Eh, empecé bien tarde y todavía, pues ahí estoy ahí manteniéndome un poquito, compitiendo y tal. Y se consigue, pues como se consigue todas las cosas en esta vida, ¿no? Eh, Con mucho sacrificio, trabajo, entrenamiento eh, siendo resistente, teniendo siempre esa esa esa voluntad de querer hacer las cosas cada vez mejor y bueno tengo que decir a todo esto y ya lo saco antes de que se me pase que un gran referente para mí en este mundillo de la competición eh, de, de verme reflejado en él de lo luchador del trabajador que es, me he visto siempre refl en, en un ubriqueño ¿no? como es Miguel Ángel Santo aihuela. ...que para mí ha sido... ...el referente número uno... ...a nivel andaluz... ...y uno de los... ...en el Duallon Cross... Eh, ...como es ese Miguel Ángel ¿no?... ...que desde aquí le quiero... ...lo quiero saludar y... ...y bueno, creo que lo conocerá... ...prácticamente toda la audiencia de... ...de vuestras radios... Uh -huh. ...a este... ...a este... ...a este de, de Uri... ...que en él me he visto reflejado mucho... Eh, me considero un gran amigo de él y, y bueno, la, creo que la constancia el trabajo que él tiene en la que a mí me ha llevado un poco a conseguir todos estos todos estos méritos uh -huh. Nos comentaba antes eh, eh, fuera de micro que precisamente has competido aquí en Ubrique cuando cuando Ubrique ha cogido el campeonato sí, andalucía de Duarlon sí. Cross ¿no? Exacto, exacto, sí, sí Recuerdo, uh -huh. bueno, eh, yo por muchas circunstancias, pues tanto a la sierra que viajo cada cada vez que me puedo escapar en los fines de semana tiro para Villalueva, allí, a mi refugio, como yo le digo, y paso por Ubrique y me bajo con la familia a vuestro pueblo a tomar café o a pasear por allí, a ir de tienda, a lo que sea. Eh, tengo que comentar que, efectivamente, creo que fue ya hace unos cinco años, creo que fue en el 2013, quiero recordar, fue el Campeonato de Andalucía en Ubrique, ¿Sí? en el que se proclamó campeón absoluto migrante eh, de Santo Orihuela, precisamente, de Duarlon Croo. Y yo ahí conseguí el subcampeonato de Andalucía ese año de, de Duarlón Croix en mi categoría Así que tengo un grandísimo recuerdo de la avenida España, ¿no? De la que está sí, la peatonal, uh -huh. ¿no? un grandísimo recuerdo, siempre que estoy ahí siempre <ríe> recuerdo ese momento y bueno, aparte de, de que Uri, que para mí significa pues el tenerlo ahí siempre de paso y visitarlo cada dos por tres cuando estoy por allí eh, pues ese momento también tan feliz de conseguir allí un campeonato de Andalucía, efectivamente. Uh -huh. Quiero decirte que también la distancia en la que te centras eh, eh, bueno, destaca por porque es una distancia donde prima más la explosividad, ¿no? Que el fondo. Bueno, sí. Sí, sí, sí, efectivamente, eso eh cosa que no nos beneficia tanto a la gente a los que somos ya un poquito mayorcitos, uh -huh. pero bueno, te, también tengo que decir, efectivamente, ¿no? La, la, los campeonatos de Andalucía España son trail ones cross eh, la modalidad spring o corta que se llama, pero ya en, en hablando de, en dulong o trail long cross eh, hay unas distancias intermedias que son las de la del circuito Kister de España mm. o el circuito Kister de la serie mundial donde participan en, en Portugal y a conseguir el campeonato del mundo son distancias un poquito más largas, no son ya, ya no son tanto, ya no son tan m, cortas como a, a, quería hacer la referencia, que sí que efectivamente eh, son algo distancias más cortas comparadas con las de carretera, pero eh, pues bueno, la distancia estándares del del del crop suelen ser eh, bastante explosiva aunque aunque tengo que decir que por la eh, dificultad de la agrografía, donde mm. se celebran este tipo de pruebas, pues ahí ya sabemos en Ubrique cómo es la agrografía o en Aracena, ¿no? eh, eh, suelen, ir, suel, suelen ser distancias relativamente cortas, pero donde se emplea pues un tiempo mm, bastante mayor que si estuviéramos hablando de carretera, ¿no? Por mm. la, dificultad al terreno y como podéis suponer, sobre todo ahí la gente de Uribe uh -huh. ¿no? sí, sí. eh, efectivamente son distancias más bien cortas sí. uh -huh. eh, Miguel, en notición bueno, aparte de esa, de ese campeonato de España campeonato de Andalucía, en notición de, eh, para ti este año fue lo que comentabas antes ese subcampeonato de Portugal de, de Triathlon Cross X Terra ¿Qué es lo que te va a permitir eh, el próximo mes de octubre acudir por segunda vez consecutiva al Campeonato del Mundo en, en Maui, en Hawái, eh, cuna de este deporte, como decíamos nosotros? ¿Qué tal fue esta prueba lusa, esta prueba portuguesa? porque qué? Eh, bueno, por las noticias que, que hemos podido tener, pues eh, terminaste muy contento en todos los aspectos con, con esta prueba, ¿no? Sí, sí, eso, vamos a ver, eh una prueba que la tengo mucho cariño desde el año pasado cuando la hice por primera vez y donde me conseguí donde conseguí también el campeonato el pase para el campeonato del mundo de Hawaii, pues aparte de, de conseguir allí esa clasificación y haber asistido el año pasado ya a ese campeonato del mundo, allí en, en esta ciudad donde se celebra eh, esta, esta prueba de la serie del circuito europeo y también válida para la serie mundial de de ancro de quiterra uh -huh. eh, bueno ya me, me una una cierta amistad con, con, eh, con la gente de allí con la gente de portugal con el delegado de quiterra portugal con muchos profesionales con muchas triatletas de portugal tanto profesionales como como del grupo de edad donde yo compito bueno también por la circunstancia de que el año pasado pues viajé con ellos a, a hawai eh, con la delegación portuguesa, uh -huh. ya que van juntos van a hacer un bloque ¿no? aquí en España pues hay más segregación en cuanto a los viajes a, a los tributos de España pues se organizan de otra manera y yo por circunstancia pues vi más interesante viajar con ellos me acogieron muy bien y bueno la, la prueba de Portugal ya te digo que le tengo un especial cariño por ese aspecto, ¿no? porque ya el año pasado me trataron muy bien este año pues, ha sido la misma historia pues todavía incrementada. ¿no? Eh, cada vez conozco más gente, el trato es cada vez mucho mayor, le, lo puede decir cualquier atleta que haya estado, otra atleta que haya estado en Portugal, haciendo la prueba el la Quisterra Portugal. En Europa, en Xtra, Portugal. Eh, efectivamente pues se me dio bastante bien y hice se, el segundo de, de tal del que fue campeón de Europa del año pasado de mi categoría. Un, porque es polaco, y, y bueno, eh, obteniendo el pase y de nuevo para la, la clasificación para el Mundial este año de Hawái otra vez, eh, contentísimo por, por haberlo conseguido, y, y bueno, ahora viene la parte un poco más peliaguda de todo esto, como te decía también el micrófono, el tema de buscar los, los patrocinadores y un poco del apoyo y para poder asistir al Mundial, ¿no? Eh, uh -huh. Se suele encarcer bastante la prueba Porque, claro, esto, eh, digamos que la, eh, con el subcampeonato este de, de Portugal consiguen la plaza, pero eso no significa que te vayan a pagar el desplazamiento, la estancia ni claro. la inscripción, ¿no? Nada, nada, no, no, no. Esto, eh, aquí, pues, ni federaciones ni ni prácticamente administraciones, bueno, prácticamente no, no tengo que decir que ninguna administración, prácticamente... Eh, implica en esto, sino que bueno, cada uno uh, quiere asistir al campeonato del mundo, tú consigues la plaza y ahora está en ti el que no asistió no A, al campeonato del mundo y, y bueno y buscarte los medios ¿no? eh, entonces pues sí eh, eh, en eso estamos ahora y eso como has dicho antes consigues la clasificación pero no consigues nada más que una clasificación, después ya todo corre por tu cuenta y, y tú eh para conseguir más o menos apoyo de, de profesionales, de gente que te ayude de de propio eh, generar tus los propios recursos para poder existir y que no sea un lastre de, de la economía familiar, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, en eso estamos ahora mismo, efectivamente. Uh -huh. Bueno, Miguel, antes eh, de, de continuar con esto, eh, más o menos para que los oyentes eh, se orienten un poquillo, porque estamos hablando de Triathlon Xterra, que Xterra es una es una marca registrada, ¿no? ¿Qué es esto de Xterra? Bueno, Xterra es una, es una franquicia a nivel mundial eh, que organiza eh, un circuito de Triathlon Cross eh, como como momento a nivel mundial, ¿no? Eh, y donde al final del de año hay una, eh, se denomina todo el mundo de Triathlon Croix X Terra, y como has dicho antes, pues se realiza en la isla de Maui, igual que en la isla de Kona se realiza el Ironman, ¿no? Uh -huh. Es eh, una franquicia donde está muy establecida ya en muchos países europeos, en casi todos los países europeos, en eh, eh, Sudamericanos, eh, eh, evidentemente al ser de América en muchas zonas de muchos estados americanos eh, eh, en Asia, en Oceanía es decir, Xterra está muy extendido en todas partes del mundo prácticamente por todas partes y lo que Xterra es como, como digo bien es, es esa franquicia y, y lo que organiza pues es un triatlón cross con una distancia un poquito más larga de la que estábamos hablando antes eh, ya son 1500 metros de agua eh, unos 35 40 kilómetros de bicicleta de montaña con perfiles bastante eh, técnico bastante duros en cuanto a, a que tienen que ser por, por zonas pues geográficas con una relativa y bastante eh, que tenga un, un relieve bastante pronunciado como uh -huh. puede existir como puede pasar ahí en, en rique y y 10 kilómetros de carrera a pie donde también tienen que ser bastante fuertes los niveles que, que se hagan. Eso es lo, estas son las características de de la, de la marca X-Terra y de los triatlones X-Terra de Trilón Cross. Uh -huh. Digamos que son pruebas por montaña prácticamente, ¿no? Sí, no, prácticamente no. Son pruebas por montaña uh -huh. Triatlones por montaña ser, Sí, sí, siempre. Uh -huh. Y además tienen que ser eh, tienen que cumplir unas características de las bastante dificultad. Es decir, la franquicia es eh, Pues supongo yo que verificará los circuitos cuando se porque eh, eh, el país saque una un circuito quiister y tendrá que considerar y tendrá que ver que efectivamente es un circuito que cumple unas características de, de dureza como para que tengan esa eh, denominación de que circuito que ¿no? entonces son totalmente de por montaña el agua se puede realizar en la zona, en una zona de playa en un lago donde sea, pero siempre después la bicicleta es de montaña y la carrera a pie también es por montaña y como te comentaba antes, pues salvando muchas dificultades, ¿no? Eh, con uh -huh. unos desniveles como los que tenéis ahí en Obriga claramente, así de esa, de esa dureza, ¿no? Uh -huh. Que ahí los ahí los conocéis bien. Uh -huh. eh, en el mundo del triatlón tengo entendido que esta marca está incluso más reconocida que otras pruebas o la competición, digamos, oficial federada, ¿no? Entre, sí, los, eh, entre los triatletas digo. Sí, efectivamente, eso es, eh, totalmente comentaba antes, estamos como, como ahora me acabas de preguntar, está eh, el llegar a participar en una prueba de Quixterra y tener la posibilidad de acudir a un la posibilidad de acudir a un mundial de Quixterra en Maui, pues para, para la gente que nos gusta el triathlon pro, eh, el triathlon uh -huh. cross o el duathlon cross, pues Eh, está como más reconocida por lo menos un poco la sensación que da es que eh, un poco está más reconocida es un poco eh, el, el, el, el, la meta final que vamos buscando todos los triatletas de Don uh -huh. Lone Cross, Cross es un poco llegar a, a un mundial como este de, de X-Terra ¿no? entonces después también efectivamente la Campeonato del, Man, del Mundo de la Federación Internacional de Triatlón que lo organiza por su cuenta, eh, con todas las federaciones, y que tiene esa denominación, efectivamente. Pero, que, que como también comentado al principio, pues yo creo que, creo, desde ¿eh? mi punto de vista personal, es que quizás está más extendido y tiene más reconocimiento acudir a un... Eh, para poder participar en un caprote del mundo XTRA en la isla de Maui, allí en Hawái uh -huh. Digamos, para hacer un paralelismo, el, es una cosa muy parecida a lo que le pasa sí. al Ironman, no que también es originario de, de Hawái, también es una marca registrada sí. y tiene digamos ese prestigio ¿no? de lo que es un Ironman en comparación con otras pruebas eh, combinadas ¿no? por eh, que, que hay en el resto del mundo que por cierto, Miguel que hablan de que el porcentaje de retirados en, en Maui, en lo que es esa prueba del Campeonato del, del Mundo, es incluso superior al del Ironman. Es muy alto, sí. Es muy alto porque la dificultad, ya digo que entraña mucha dificultad. Cualquier círculo Quisterra, por ejemplo el de Portugal, eh, está considerado uno de los más fuertes del mundo. De las pruebas así de Europa, uno de los más fuertes, pero está, está considerado... Incluso por el propio Rubén González, el campeón del mundo español uh -huh. de Málaga, que ha sido ya tres veces campeón del mundo eh, dicho por él y, y bueno por mucha gente que acude a la guitarra de Portugal. Eh, con una gran dureza. Y, y, y, y el de Hawái, el de Maui, pues el año pasado yo no sé si fueron en torno a un 25% de, de de gente que no, por, por varios motivos no acaba la prueba, ¿no? la empresa, Eh, muy fuerte muy exigente el recorrido como te he dicho antes de los recorridos de bici y de carrera a pie son durísimos eh, bueno ya incluso el tema del agua allí en hawai aunque que todo pueda pueda parece plano que al final parece que lo más fácil es el agua por, pero bueno allí el mar en, en Maui pues sufre no sé cómo yo, yo veo que allí como unas ondulaciones así como una un mar de leva y lo traspasamos aquí en la provincia de cádiz una, una un oleaje una Bastante fuerte, bastante intenso Con lo cual ya de entrada, ya desde el inicio La prueba se empieza a poner difícil por el, por el nado ¿eh? uh -huh. más, Sobre todo a la salida Sobre todo a la salida del agua Donde te pueden pillar olas tremendas Y bueno, te pueden pegar un, un revolcón de, de Tremendo, ¿no? Y, y efectivamente la, la, El porcentaje de retirados Pues suele ser suele ser alto, sí uh -huh. Como tú comentabas antes Entiendo que para cualquier triatleta el, el estar presente ahí en Maui, en, en Hawái, es, eh, digamos, tiene que ser como bueno, como la meca, ¿no?, de esto del triatlón. Sí, claro, claro. Sí, sí es, lo, es lo máximo, Jesús, es lo máximo. Es decir, para mí yo el año pasado viví la experiencia y sí, no hay nada igual, no hay nada irrepetible. Es decir, allí vas a estar, con primero, con todos los profesionales de todo el mundo, prácticamente todos los profesionales de todo el mundo, de todo el mundo de todos los continentes, de todos los países. Y después también, pues evidentemente con la gente que participa ya en tu en tu, en tu, en tu, en tu nivel, ¿no? De un grupo de edades, ¿no? Allí mm. están los profesionales que, pues de los 700, 800 que podemos participar en el Campeonato del Mundo, habrá unos 100, 100 y algo profesionales. Y después el resto ya somos de, de grupo de edad. Cada cinco años se van agrupando los grupos de edad. y Pero bueno, la, la, la carrera arranca prácticamente... Eh, Eh, todo el mundo junto, tanto profesionales como, como gente que somos amateur y eh, participamos en grupo de edad. Eh, se van dando salidas cada tres minutos aproximadamente uh -huh. y se, se agrupan por grupo de edad. Y bueno, pues prácticamente estamos estamos en el arranque salvando esa diferencia de tres minutos que van saliendo por grupo de edad, de menor a mayor, primero los profesionales y después... Grupo de edad de menor a mayor pues prácticamente estamos todos en carrera al mismo tiempo los entrenamientos los hacemos allí y tal y, y bueno como estamos como, como decía antes el participar en una prueba esta pues no tiene eh, ni punto de comparación con nada de lo que yo haya hecho aquí en españa o en portugal no tiene nada que ver ¿no? es un, eh, estar allí sentir un part una parte más de, de todo el el evento ese, pues, eh, la verdad que es único y es una experiencia eh, brutal, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Y qué tal te fue lo deportivo en esta primera toma de contacto que tuviste con un campeonato mundial? Bueno, pues, a ver, por decirlo de una manera, la frase sin sí, una frase hecha, ¿no? Estuve, eh, la, la posición mía fue en mitad de la tabla. De, uh -huh. de los 77 de mi categoría hice la posición 34 de, de inicio, pues, de los 76 inscritos eh, eh, llegaron ya menos de 60 me perdón, menos de 70 60 y algo y la posición que hice la 34 y bueno, eh, la experiencia fue te digo, muy bonita en lo referente a lo deportivo eh, sí tengo que decir que bueno la gente que no hace el mundo de, de la bici eh, yo creo con un desarrollo un poco por encima de mis posibilidades cosa que no me percaté hasta que no llegas allí no ves un poco el circuito no te puedes hacer una idea yo lleva un plato de 34 dientes uh -huh. montados cuando cuando lo tenía que haberlo llevado uno de 32 no entonces eso te obliga a que la primera parte del circuito de bici donde son uno los primeros 10 kilómetros son en continuo ascenso como si estuviéramos hablando desde villaluenga hacia desde rique hacia villaluenga vale pero por por, por sendero y por y por camino y todo, todo esto eh, los primeros kilómetros pues ya al tener un desarrollo superior al que con el que yo debería de haber movido mejor ya va un poco ahí sobrecargando un poco la musculación los cua se dan mucho tiempo de pie y bueno ya te va penalizando un poquito el resto del recorrido pero bueno eh, a ver yo estoy muy siempre le digo que estoy muy contento de la participación de que Hice todo lo que pude y, y bueno en el, en el agua este año estoy intentando mejorar bastante algo más que que ya como fui también el año pasado que del agua si sales de una posición en una posición trasera después te cuesta ir remontando porque tiene mucha gente por delante en las zonas técnicas del circuito de bici y tienes que ir pidiendo muchas veces bueno pidiéndo ¿no? constantemente pidiendo paso ...en inglés, ¿no? A un lado a otro... A la ...izquierda a derecha por la zona de paso... ...con lo cual eso te va también ya retrasando... ...si sales antes del agua, evidentemente, por lógica... ...vas a tener menos gente por delante... ...pero si, si después yo me infuerte un poco más la bici... ...la carga a pie... ...pues todo esto, me, me, al salir un poco más atrás del agua... ...me va a costar un poco después ir remontando posiciones... ...si sales mm -hmm. un poquito más adelante... ...pues te quitan mucha gente que... ...que ya no... ...que los vas a tener por delante en caso de salir... ...más atrás... ...con lo cual, bueno... Eh, ...la experiencia en, en resumen... ...creo que podría haber estado mejor... ...evidentemente... Eh, ...si hubiera salido mejor del agua... ...pero las cosas son así... ...y bueno, ya salí muy atrás del agua... ...y después remontar muchas posiciones en bici... y ...en carrera pero pie... ...pero eh, la, en general... ...muy contento de la participación... Eh, ...la posición que hice... ...y, y bueno, es, este año... ...pero también es verdad que el año pasado... Mmm, de mi categoría, de 50 a 54 años, estaba en el, en el tope de mi edad, ¿no? estaba en claro. 54 años. Uh -huh. Este año estoy en, una, en la categoría, soy el más joven de la edad, ¿no? Con lo cual <risa> espero estar mucho más arriba, mucho más arriba de lo que hice el año pasado. Eh, espero que si estoy allí, que espero estar. Eh, la, la, la posición, si todo va bien y no hay incidencia así de que resultar, pues pues eh, que esté más arriba. Te digo de incidencia porque el año pasado pues tuve dos salidas en la bici, eh, sí. ya por ir recuperando posiciones en las bajadas, eh, dos salidas, de esto de hacerte un resto y meterte contra unos campos de maíz que y tal, sí. sin incidencia resaltar, pero bueno, ya intentando buscar más, adelantar posiciones y vas ahí a lo justo con los frenos, pues así que este año, si estoy por allí, yo si quiero que esté pues espero estar más arriba. En la clasificación final mm, Miguel, ¿qué, ¿qué ambiente te encontraste allí? Me refiero en cuanto a la organización Y a la repercusión mediática Me imagino que mm, Algo espectacular, ¿no? Sí eh, El ambiente Primero, nosotros tuvimos Unos siete, ocho días antes Como te he dicho antes Jesús, Yo me fui con la delegación portuguesa Viajé con ellos desde Lisboa Y eh, Bueno, ...para llegar allí es una, es una odisea... Es un, es un, ...son tres transbordos... Eh, ...bueno y eso... ...vamos antes... Mmm, ...casi toda la gente ¿no?... ...que suele ir a, a esa Copa del Mundo pues... ...a esa Copa del Mundo pues no te va... ...dos días antes como si fueras a una prueba de aquí a Ronda... ...o de aquí a yo que sé, a Córdoba ¿no?... ...sino que son 12 horas de diferencia... ...te tienes que adaptar un poco a que... ...cuando tú llegas allí... Eh, ...si aquí son las 12 de la noche... ...allí son las doce del mediodía... Y al contrario, con lo cual tú tienes allí un desfase muy importante y te cuesta un par de días adaptarte un poquito hasta que, hasta que te dejas de despertar de madrugada por, por el cambio de horario, ¿no? Empezamos a entrenar dos días más tarde porque no estás todavía, no tienes un poquito el cuerpo hecho a entrenar. Prácticamente allí estaríamos entrenando lo que sería por la noche de madrugada aquí. Entonces, uh -huh. estamos allí pues un par de días que empezamos a entrenar. Después el ambiente, el ambiente allí esos días previos eh, muy interesante muy bonito porque está entrenando estás viendo a gente a los profesionales también está entrando con gente de muchos países eh, evidentemente por la, por la por el idioma eh, teníamos siempre más afinidad con los países sudamericanos con argentinos con, con gente de costa rica bueno, con, con, también con italianos con brasileños al con los portugueses ir con y eh, bueno eso estás viendo a mucha gente el, los circuitos de entrenamiento cuando vas a nadar a entrenar está allí mezclados con ellos en la zona de la zona donde se celebra el evento eh, un sitio bueno, muy paradisíaco muy espectacular es un hotel de cinco estrellas de, eh, está todo súper cuidadoo aquí yo es no sé, es como una, una gran urbanización pero toda la isla ¿no? muy la zona de jardín es todo muy bien cuidadito y después lo que es la prueba en sí, el día de la prueba en sí la, lo, los medios, la cobertura que se le da a esa prueba es tremenda pues pues desde la, eh, firmar la prueba con un helicóptero en la salida del agua y, y muchos drones a, la, a lo largo de, durante todo el recorrido un eh, montón de... Eh, muy bien organizada desde que estás haciendo los circuitos de entrenamiento ya están puestos días antes las zonas de arbitrallamiento es decir tú estás entrenando y ya estás ya puedes utilizar los servicios de la prueba que son zonas de habitllamiento uh -huh. tú ya entras ya entras a la prueba al circuito con tu dorsal tres días antes para entrenarlo eh, bueno pues la cobertura nada, nada que ver con cualquier carrera de por aquí la cobertura que se la mediática se retransmite Eh, en directo por internet la prueba bueno a varios familiares varios amigos pues te pueden estar siguiendo eh, si la prueba se realiza a las 9 de la mañana el sábado el, el día del sábado allí eh, sería aquí las 9 de la noche con lo cual mucha gente de familiares eh, mi mujer mi hijo muchos amigos te que, que también de hecho se se, se me vio por ejemplo en dos otras ocasiones y la llegada a la meta y como te digo eso se retransmite toda la prueba prácticamente se van poniendo imágenes de la cabeza de carrera evidentemente de los profesionales pero siempre en otro recuadrito de la televisión abajo se están viendo siempre distinta parte del recorrido donde vamos saliendo todo el mundo ¿no? entonces uh -huh. pues la cobertura como como preguntaba antes pues tremenda y Y la difusión que se hace de la prueba es muy fuerte muy fuerte ajá, ajá. Vamos a lo peliagudo de esto porque supongo que para poder hacer esto es necesario como tú comentabas antes, el apoyo de patrocinadores de sponsor y, y además en cantidad, ¿no? ¿Cómo va en ese aspecto ahora, Miguel? Bueno, a ver pues como te comentaba ya anteriormente la conversación que estamos teniendo eh, es un poco la parte más cruda porque a ver, no están las cosas para ir a cohetes en todo el mundo, ¿no? Esto es eh, para que la gente te ayude o aquí te pueda ayudar algún empresario, alguien de eh, que, que tenga medios para... A ver, le tiene que gustar esto, te tiene que conocer, tiene que meterse un poco en esa dinámica de, de, de conocer un poco. Bueno, yo voy en categoría 55-59 representando a España, ¿no? En mi grupo de edad. Eh, pero bueno, ya sabemos cómo está todo hay, hay hay hay muchas marcas, muchas empresas que se dedican a ayudar a la a, a muchas organizaciones, a muchos en muchos eventos deportivos que, que participan y gracias a estas empresas podemos eh, hacer un, mucho de nosotros el deporte, ¿no? eh, Las pruebas que se realizan en, Ubrí, en Ubrique, en Ronda, en Alcimos Fernando, en Cádiz, en Córdoba, pues están siempre apoyando casas comerciales y después propiamente dicho, ¿no? a los a, a, a atletas como ya sea a nivel amateur como en mi caso, profesionales, pues tienen, eh, después ahí, esa, esas mismas marcas también están apoyando personalmente a los participantes. Que no es fácil y, y, sí. y todos sabemos como que está un poco, un poco esto en, en precario porque, bueno, hay muchas cosas a las que atender y, evidentemente, esto es deporte no es necesario, ¿no? Ya, ya lo sabemos. Pero mm, gracias a algunas casas, a algunas marcas, en, en mi caso, eh, tengo que... que decir sí, claramente que tengo un gran apoyo por parte de una empresa de la zona como es Villa Luenga Aventura, una, una empresa uh -huh. de turismo activo uh, que la dirige Ibai Varea y y Alex, eh, organizadores de bastantes pruebas de trail como debe de saber de, de, de, de la audiencia nórdica y en, en la zona de Villaluenga. Las la Natura Aventuras y... Trail Series para que la, Exacta, para que se ubiquen nuestros oyentes. Uh -huh. <risas> exactamente. Bueno, pues eh los, los, estos dos socios de esta empresa eh, de Villaluenga y organizadores de Natura Aventura tras el C10, tanto Alex como Ismael, Ismael y Alex, eh, me llevan apoyando ya una serie de años y gracias a ello pues, en parte, eh, puedo seguir compitiendo, asistir a estos eventos y tal, con el apoyo económico que, que, que recibo por parte de ellos. Que, bueno una, un poquito de ellos eh, tengo tres patrocinadores también otros tres patrocinadores principales que llevo en el mono de competición que los quiero nombrar como son una empresa de, inmobiliaria de aquí de san Fernando, que es su hogar eh, que está en la calle real eh, y después un centro médico de córdoba eh, clínica togua dieto de córdoba de peñarro polonano concretamente. ...y una empresa de construcciones de San Fernando... ...que es INPI Construcciones, ¿no?... ...a todos ellos pues, les estoy muy agradecido... Por, ...por el apoyo que me, me, que me están prestando... ...y eh, económico fundamentalmente... ...para que, bueno, pueda asistir a pruebas... ...como Portugal, como Málaga, como Huelva... ...y, y bueno... Eh, y, se, ...y seguir buscando... ...seguir buscando, a ver... ...más apoyo para poder asistir a este campeonato del mundo, ¿no?... Uh -huh. eh, que era lo que me estabas preguntando antes, entonces ahí estoy ahora mismo en esa en esa pelea, mandando correos, intentando hablar con la gente, intentando promocionarme como es de esta forma, ¿no? a través de tu llamada y de esta entrevista, y bueno, a ver si sale por ahí alguien más que, que me puede echar una manita, ¿no? Uh -huh. Eh, ya para ir finalizando eh, Miguel eh, bueno pues ya, ya curiosidades personales en cuanto a, a, a la forma que tienes para para bueno para poder llegar en el mejor estado de forma valga de redundancia a, a estas competiciones ¿tú cómo compatibilizas eh, lo que es el trabajo, la familia con el entrenamiento? porque entiendo que cuanto más veterano es uno casi que hay que echar más horas para mantener la misma forma ¿no? Sí, sí, la verdad que sí pero eh... Tengo mi trabajo, tengo familia, tengo dos hijos Jorge y Claudia, eh, mi mujer, Raquel. Tengo que hacer cosas en casa, tengo que de, <risa> también lo que pueda dedicarme a mis hijos y como te decía antes, mi, mi, mi eh, profesión y mi trabajo que también evidentemente me suele. Tengo que decir que tengo la suerte bueno, de, de tener un horario solamente diurno en el que tengo todas las tardes para poder entrenar, pero... Bueno, así me voy organizando. Tengo bastante fines de semana libre o casi todos, de alguna manera. Entonces, bueno, sacando tiempo un poco de aquí, un poco de allí, por las tardes ya te digo que tengo mucho tiempo. Y intento hacer lo que tengo que hacer primero las obligaciones con mi con mi familia que intento tener las cubiertas y en esto también es verdad que he tenido mucho apoyo por parte de mi mujer que es la que se dedica pues, ha más al tiempo de estar con los con los con con mis hijos cuando han estado necesitando ayuda de estudio uh -huh. y yo he tenido la posibilidad de estar dedicándome más un poco a este mundillo de, de la competición eh, gracias a que ella siempre ha estado ahí apoyándome y, y ha estado encargándose de cosas que a lo mejor yo he dejado de encargarme, ¿no?, por, el, por estar metido en esto. La verdad que después también es un mundillo, es un poco un veneno, ¿no?, porque, bueno, empiezas a estar ahí, eh, eh, necesitas estar ahí compitiendo, mmm, entrenando, eh, conociendo mucha gente en muchos sitios. Y bueno, y esto, pues como te decía, quiero quiero reconocer aquí el trabajo que y el apoyo que siempre es en mi casa, mi mujer y mis hijos han... ...han tenido conmigo, ¿no?, en cada prueba... ...por supuesto que me acuerdo de ellos... ...porque gracias a ellos y a mi mujer... ...fundamentalmente me dedico... ...bastante tiempo a esto... ...y, y como también apuntabas... ...pues sí, a medida que va siendo un poquito mayor... Eh, ...necesitas... ...tener más tiempo para poder... ...entrenar, porque bueno... Eh, ...esto es por ley... Eh, ...por física... Es, es, ...es así, ¿no?, es decir... ...cuando somos más jóvenes... Eh, con poquito tiempo eres capaz de dar el 100%, ahora tienes que estar mm, utilizando más tiempo y, y siendo más constante para llegar a un nivel competitivo bastante aceptable y poder eh, competir a, esto, a estos niveles, ¿no? Uh -huh. Pues nada, pues eh, Miguel, no sé si quieres añadir algo más eh, que nos hayamos dejado, que quieras comentar, que quieras que la, que la, no, esté, la, ¿sí? la audiencia esté al tanto. Bueno, eh, añadir que darte la gracias a ti eso por la llamada que recibí el otro día para, para ponerte en contacto conmigo y, y difundir un poco mi nombre y mi actividad por ahí por la zona de la ciudad, con la que me, de, en la zona de Ubrique, en la zona de, de la Sierra de Cádiz, con la que me siento ya te digo muy chis, muy identificado yo por decirte algo, llevo tres semanas semana consecutivas yendo por allí de Villaluenga y pasando por Urique, yendo a Urique a encontrar cosas y tal, para uh -huh. bueno, hacer algún arreglo en casa y tal. Eso, agradecerte a ti en primer lugar, a Radio Urique, la diferencia que habéis tenido de llamarme. Agradecerle a Ismael Barea eh, de Villaluenga Aventura y a Alex eh, esa promoción que me hacen continuamente y el apoyo el que me prestan y, y haberme puesto en contacto contigo. Eh, saludar a Miquel Ángel Santo Arihuela que uh -huh. como te he dicho antes para mí es un referente a nivel andaluz de este mundillo y, y desde el día que lo conocí lo he tenido así como es y lo tengo como espejo y bueno, darle la gracias a la audiencia de Urique eh, a ese precioso pueblo ...y a la gente de Villalonga... ...ya a ver, también hacerlo extensivo... ...a toda la sierra... ...eh... ...y si alguno por ahí está oyendo... ...la zona de mi pueblo... ...en Peñarro de Bonnobo... ...también... Eh, ...saludar la gente de Peñarroya... ...y por sí. supuesto a la gente de la Bahía de Cádiz... ...San Fernando... ...y aquí en... ...trabajo en Cádiz... ...y a la gente de Cádiz... ...así uh -huh. que... Ver, ...muchas gracias... Eh, ...por... por... La muchas gracias a ti Miguel Y sobre todo mucha suerte ¿eh? Para estos próximos meses que supongo que serán de entrenamiento Ya potente y Sobre todo para, para ese, ese Campeonato del Mundo en Maui ¿eh? Efectivamente, todo muy bien Muchas gracias Jesús Un abrazo, hasta luego Exponiéndote a la gente Presumiendo por ahí bueno pues nosotros como pueden comprobar ya estamos rozando nuestro límite de tiempo por arriba y por abajo así que nos vamos a despedir, mañana volveremos a eso de las 5 y media por aquí por la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada se quedan ahora con la última edición de los servicios informativos de Radio Brique muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde